Eh. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias por, por el llamado. Bueno, Mirta, gracias por tu gestión y por seguir trabajando firme ahí donde te habíamos escuchado un compromiso formidable con la fábrica argentina de aviones que hoy por hoy la novedad es que ha entregado un nuevo avión Pampa 3 a la Fuerza Aérea Argentina y queríamos que nos, que nos hagas un comentario respecto de esto. Sí, o sea, nosotros... Eh... El proyecto de Pampa 3 comenzó allá por el año 2013, este, donde se empezaron a hacer las primeras estructuras, el prototipo estuvo listo en el 2015, voló en septiembre del 2015, luego lamentablemente vino un parate producto de que el contrato que había entre la fábrica y el Ministerio de Defensa por la provisión de aviones Pampa se lo rescindió, este, con lo cual eh, quedó parada esa producción. Y luego en el 2018, con el, el último directorio, vuelven a retomar eh, porque lo, eh, la mayor parte del, del avión estaba ya eh, fabricado, que es la estructura, eh, en algunos casos la cúpula, el, el motor, los asientos, eh, los, los trenes de aterrizaje, todo eso estaba ya este, o, o hecho en FADEA o comprado a algún proveedor externo en algunos casos, eh, o proveedores locales de, de, de Córdoba y en algunos casos no, proveedores internacionales como pueden ser los trenes de aterrizaje. Así que hubo eh, una decisión en aquel momento de tomar eso que estaba y, y hacer el armado de tres pampas. Por eso que eh, a veces cuando eh, se, se decía, bueno, se armó un pampa en tres meses este, y estaba todo ya... Este, Pre-ensamblado. En nada claro. más pre-ensamblado, exactamente. Eh, así salieron los primeros tres PAMPAS en el 2018 y en el 2019 salieron dos PAMPAS. Este es el sexto Pampa de, de esos contratos, eh, que por supuesto eh, la estructura que se hizo anterior al 2015, eh, sí se... Hay una cantidad de eh, pequeños detalles que se fueron este, agregando ahora, pero eh, ya venía en una parte importante eh, comprado de aquella época. Así que este, pudimos sacar, porque si no, no se entendería, porque se puede sacar tan rápido un Pampa, eh, porque la línea de, por ejemplo, todo lo que es la línea de ensamblado, la estructura, está, está parada por el momento. Pero como ya estaban hechas las estructuras, pudimos terminar de, de armarlo. Eh, se supone que eh, el año que viene, pensábamos este año, pero con la situación del coronavirus se hace más lento y no sé cuántos fondos va a tener el Estado Nacional para invertir en FADEA, pero este, supongo que para el año que viene ya sí, de poder tener una mejor cadencia de producción del PAMPA. Este año creo que vamos a poder sacar otro a fin de año. Muy bien, este, muy bien. Creo esto, que sí, esto, que lo vamos a poder lograr. Esto ya a fuera del, de la pandemia. Fuera de los compromisos. ¿Los compromisos hasta ahora con la Fuerza Aérea ya estarían cumplidos, Mirta? Sí, los compromisos anteriores sí, pero ahora tenemos un nuevo contrato que todavía no se ha firmado. Entonces, estamos avanzando sin firma de contrato, eso es bastante complicado, porque no podemos facturarle si no hay un contrato a la Fuerza Aérea pero estamos, estamos, seguimos avanzando como para sacar otro Pampa más y esperemos poder firmar el contrato antes de que esté terminado el, el avión. Buenísimo. Este, y poder comprar materiales para poder planificar la producción del año que viene, para poder ir dando la cadencia que necesitamos. Claro, ahí está. Y para que no haya esas idas y venidas de las que habíamos hablado en nuestros encuentros anteriores, Mirta, exactamente, exactamente. Mirta, la verdad es que es muy, bueno, da, da, da, bueno, da buenas señales esto de que el, el trabajo eh, quiere ganar continuidad y este, que hay nuevos proyectos, que hay horizonte para FADEA y para todo lo que es la producción de tecnología en la Argentina, sobre todo. Este, la mencionaste a la pasada, la pandemia, la situación en, en la Argentina con la cuarentena que estamos tratando de guardar todos, y todas en la medida de lo posible, y a la pasada me acordé también de que el personal de FADEA es, este, es un, una parte de los exceptuados, así como también estamos nosotros, este, como la prensa, digo, como el periodismo, este, el personal no ha tenido ningún problema ¿no? para seguir trabajando. No, no, además nosotros entregamos la semana pasada el Pampa, así que fue bastante emocionante porque estaban los, los, los operarios que vinieron a poner en funcionamiento el Pampa para que pudiera este, llevárselo a Tandil y realmente es muy emocionante y, y en general muy buena colaboración del personal eh, que entiende que nosotros en este periodo eh, tenemos que eh, mantener los aviones de Fuerza Aérea, Fuerza Aérea participa de la emergencia sanitaria, ellos tienen aviones, este, un tipo de avión que se lo, lo usa la escuela, que es el Grob, que se va a usar para el traslado de muestras de, eh, de la provincia y de Santiago del Estero a Córdoba, donde está instalado el laboratorio que hace las muestras de, los, este, de coronavirus, así que hace los análisis, perdón, de coronavirus, así que ellos van a se va a utilizar el GROP para eso y para el traslado de algún personal técnico del servicio de salud que tenga que este, acompañar. Eh, pero esos aviones hay que mantenerlos. Así que nosotros eh, hemos convocado, no a todo el mundo, sino a algún grupo, porque además hemos planificado para que este, si alguien se enferma, Si alguien se enferma del grupo que convocamos, ese grupo hay que mandarlo a cuarentena y tener el reemplazo de ese grupo para que venga otro grupo que en este momento está en su casa. Muy bien. Así que esto lo hemos planificado, da bastante trabajo porque no es tan fácil por pues, la expertise que tiene que tener cada trabajador aquí directo. Estamos hablando siempre de los directos, porque los indirectos eh, o bien están en su casa trabajando por teletrabajo o bien vienen, por ejemplo, si no se puede por teletrabajo, ahora que tenemos que liquidar salario, este, hoy y mañana van a estar dos de los, de los indirectos liquidando salario. Entonces, pero vienen esos dos días y después trabajan por teletrabajo en su casa. Así que los indirectos muchos este, pueden trabajar por teletrabajo, pero los directos no. Así que hemos, tenemos todo un protocolo, eh, que damos charlas al personal para que se sienta seguro. Hemos aumentado en los lugares donde hay directos todo lo que es la limpieza, con protocolos que nosotros le hemos entregado a la limpieza. Y había mucho miedo al principio, eh, a veces cuesta entender, y hoy hablábamos justo de Uno de los operarios dice, bueno, pero cuando pasamos por el molinete, el molinete eh, puede haberlo tocado a alguien que tenga virus. Este, entonces la pregunta mía fue, ¿y si subió al colectivo? ¿Usted pensó que cuando agarra el, el, la, para subirse al colectivo también ese puede tener coronavirus? ¿Qué es lo que hay que hacer en ambos casos? Ingresar al lugar de trabajo, ir directo al baño y lavarse las manos con agua y jabón cárcel con papel y luego ponerse alcohol. Entonces no va a haber ningún problema. Porque a veces uno no piensa eso, ¿no? O sea, tiene un montón de recaudos este, en un círculo, pero cuando va al supermercado y agarra una lata no los tiene. Sí, sí. Entonces es todo un cambio cultural, hablarse a un metro de, a más de un metro de distancia. Este, todo, todo eso lo hemos venido trabajando mucho con el personal. El personal realmente este, ha mostrado. Eh, mucha responsabilidad y, y ha entendido por qué algunos tienen que venir a trabajar y otros no, y los que vienen a trabajar son los que están relacionados con los aviones de Fuerza de Argentina, porque eh, si mandas un Hércules a Perú a buscar gente este, después de ese Hércules hay que, hay que mantenerlo, y se mantienen aquí en FADEA los Hércules, los Fokker, entonces uno tiene una responsabilidad social. A veces uno cree que la única responsabilidad con la salud la tienen los médicos y los enfermeros, pero hay un montón de otras áreas que están relacionadas con la salud y que tienen la misma responsabilidad, pero no están tan directamente, no son el frente de batalla como pueden ser médicos o médicas y enfermeros y enfermeras. Empezando por papás y mamás, ¿no es cierto, Mirta? Que son los responsables de garantizarle eh, la recepción de vacunas a sus hijos, a sus niñas. Así que hoy por hoy tenemos la posibilidad, Mirta, suponemos que mientras estamos atravesando la cuarentena y vemos a la pandemia después para amarse por el mundo, estamos ante la posibilidad, decía, de, de generarnos más conciencia y de volvernos este, un poco más eh, conscientes a nivel social de que nadie va a lograrlo por sí solo, de que nadie va a salir adelante Exacto. en unidad, sí, este, toda la sociedad. Mirta, a la pasada estaba viendo en la página del Facebook de, de FADEA oficial, que esta semana se estuvo conmemorando un día histórico porque se cumplieron 68 años Exacto. de la creación de IAME, de Industrias Aeronáuticas y Mecánicas sí, del sí, Estado. Sí, sí. Mirta, ¿le, ¿le, podés, El del sábado pasado. le podés sintetizar algo un poquito de qué es lo que significa IAME a nuestra audiencia. Eh, sí, bueno, IAME es Industrias Mecánicas del Estado, Este, que la idea, bueno, la tuvo el entonces eh, Brigadier San Martín, Brigadier San Martín, eh, a veces acá en la provincia de Córdoba, nadie recuerda que fue gobernador de esta provincia, eh, fue muy buen gobernador de esta provincia, y luego fue también ministro de Aeronáutica en el segundo gobierno de Perón él crea Yame con la idea de este de es un poco la, eh, Córdoba es un lugar de muchas pymes metalmecánicas que, y de la una de la industria automotriz. Claro. Eh, pero estas, primero estas, primero fue Yame. allí se fabricaron, bueno, la motopuma, el rastrojero, eh, tenía, creo que tenía alrededor de 20.000 empleados, 20.000 trabajadores. Este, y bueno, ahí nace, eh, eh, ahí es donde empieza a florecer la industria metalmecánica de Córdoba. Así que su a, el antecesor de todo lo que después fue la industria, la industria automotriz y todas las este, autopartistas alrededor de la industria automotriz, que siempre ha sido muy fuerte en Córdoba, eh, el antecesor de eso fue industrias mecánicas del Estado. O sea que tuvieron, eh, germinaron a la, a la luz de llame, ¿no? La, eh, se podría decir. Exacto. Muy bien, muy exactamente. bien. Exactamente. Está muy bueno. Mirta y bueno, venimos haciendo memoria desde hoy temprano. Sabés que bueno, hoy este es el día del recuerdo, es del el día homenaje. Del recuerdo, exactamente, homenaje a, a, los, eh, a los héroes de las Malvinas, a lo sucedido allá, ya finales de la dictadura militar de que, que fue un genocidio y fue muy duro para nosotros, ¿no? Este, y esta fábrica tiene, tiene sus recuerdos, tiene su memoria, porque hay eh, de nuevo, eh, cuando hay una guerra, eh, los aviones de la Fuerza Aérea de aquel momento se arreglaban acá. Y acá los obreros trabajaban en tres turnos para poder este, arreglar, los reparar los aviones de Fuerza Aérea Argentina. Eh, y realmente fue heroico, lo que hicieron los trabajadores de este lugar, trabajando eh, día y noche para poder sostener eh, los aviones de Fuerza Aérea. Y eso quizás eh, también son cosas que, que no se recuerdan porque eh, no, no, no estaban en el frente de batalla, obviamente, estos trabajadores, pero eh, fueron, fueron actitudes muy heroicas en cuanto a la, a la prestación, que los trabajadores y trabajadoras, centralmente trabajadores, o sea, es que la, en la aeronáutica este, son pocas las mujeres que están con los fierros, este, pero eh, eh, los trabajadores y trabajadoras de aquel momento eh, pusieron realmente todo lo, todo lo mejor que tuvieron para sostener esos aviones. Y hoy, de alguna manera, esto del virus es parecido, ¿no? Nada más que este, es un enemigo invisible pero hoy vuelven los trabajadores a, a, a mostrar este, su compromiso con una empresa eh, que, que sostiene y produce eh, en gran parte para la fuerza de la Argentina. Bueno, está muy bueno saberlo, Mirta, porque estamos viendo como sociedad asistimos a una toma de posición de, distintas, de distintos sectores de la sociedad misma, este, el empresariado, algunos colectivos, algún grupo humano por aquí y por allá van tomando posición frente a esta situación sumamente eh, inquietante, ¿no? como la pandemia y la sí. posibilidad de, de perder seres queridos o de ver comprometida nuestra propia salud, vamos viendo cómo distintos sectores y jugadores de la sociedad se posicionan y el día de mañana también va a haber un resumen, supongo, en nuestra conciencia colectiva de cómo se han posicionado este, estos distintos sectores. Y bueno, los laburantes y las trabajadoras de la Argentina, Mirta, me parece que están todos y todas del mismo lado y está muy bueno, sí, eso sí. le vamos a tener que sacar brillo más adelante. Por ahora, Mirta, y, y en el Día del Veterano y en, en la memoria de los caídos de Malvinas, te agradecemos muchísimo este encuentro y te dejo, te, te, te invito a que cierres vos con alguna, con alguna reflexión más o con algún saludo, como te parezca. Gracias, Mirta. ¿eh? Bien, este, bueno, no, ya más o menos dije todo, eh, sí tengo para decir que eh, hoy como, como en aquel momento... Eh, bueno, va a haber un grupo de trabajadores eh, que vamos a tener que seguir que trabajar y sostener la producción y otro grupo eh, de trabajadores, ciudadanos, niños, eh, que van a tener a, eh, adultos mayores, que van a tener que seguir estando en su casa. Yo no creo que salgamos de esta cuarentena eh, rápidamente, creo que va a ser todo un proceso y donde los trabajadores, muchos de nosotros, vamos a tener que producir para todos aquellos que están en su casa. Cada uno en su lugar este, va a llevar adelante esta lucha contra el virus y vamos a salir airosos. Muy bien, así sea, Mirta. Muchísimas gracias y que tengas buen resto de la jornada. Bien, no, por favor, gracias a ustedes. Hasta pronto. Mirta Hirio...